Bibi Palpita, el programa líder de Racing Ritmo Académico Desde hace 16 años, todo lo que tenés que saber de la Academia lo vas a escuchar aquí, en el programa de la número 1. En el programa de Lincha de Racing. Sin tapujos, sin mentiras, sin censura. La actualidad de nuestra querida institución reflejada en la voz de Daniel Espandaro. Ritmo, Ritmo Académico. académico. alegría vos querías ayudar al club y no sabías cómo paso a paso racinguista este es tu lugar hinchas socios de todo el país filiales y radios partidarias unidos para colaborar con racing un sitio sin fines políticos nos une cooperar con el colegio el predio inferior y inicia al parque nos une poder ayudar a racing Su mate, esperamos su participación en popracinguista@codben.com.ar. Paso a la parte Como le va amigo de Racing muy pero muy buenas tardes, vamos con eso, no nuevo de ritmo académico Hoy desde un lugar particular que tiene que ver con la ruta yendo la reparta para poder... <risa> ¿Cómo le va amigo de Racing? Como lo dijo Daniel Espangaro... Siendo desde la ruta rumbo a Mar del Plata Enseguida Daniel seguramente se estará comunicando con nosotros nuevamente Y hoy qué partidito, ¿no? Yendo a Mar del Plata a jugar el clásico entre Racing e Independiente Un partido bastante calentito por todo lo que gira alrededor Pero bueno, creemos que en definitiva tiene que ser una fiesta Y la verdad que... La gente de Racing, tanto sea la gente de Racing como la Independiente, se lo tienen que tomar como un partido de fútbol, como lo que es. Después el folklore el fútbol. Bueno, gane uno, pierda el otro, pero sanamente, con divertimento y sencillamente como tiene que ser el fútbol. Una fiesta, una alegría y un partido de fútbol, que es lo más importante de todos, ¿eh? Locura total en Mar del Plata. Racing prácticamente copó todo Mar del Plata y los medios de transporte para movilizarse a través de donde se quisiera ir estaban totalmente agotados. Una locura que solamente la puede hacer el más grande de todos. Y el más grande de todos es Racing, por supuesto, que no quede ninguna duda. Y hoy, palpitando este partidito que realmente... Es un partido, es un clásico y como todos los clásicos, es lo que esperamos y lo que deseamos todos que sea un buen espectáculo. Dani, ¿estás en línea nuevamente? Sí, Abel Conda, buenas tardes. Bien, buenas tardes, ¿vos cómo estás? Bien, bien, contento siendo para Mar de Plata presencial de este partido antes decía especial por por por cómo eh, por cómo se va a jugar, ¿no? las condiciones que se juega que tienen que ver Obviamente con el equipo más importante de Avellaneda, jugando en la primera, y con otro que está cerquita, el equipo más importante de Avellaneda, que está eh, en el Nacional B. Fundamentalmente las expectativas y el deseo de los partidos pasan por esa situación, eh, más allá de lo que pueda pasar de deportivamente. Y ojalá también tenga eh, un buen resultado, ¿no? que podamos empezar ganando. Que empiece con el PIS de DEL, yo recién este año 2014 un año, en donde sinceramente al inicio de Rossi ilusionado, esperanzado, fundamentalmente porque están verlo como técnico de Rossi, no tanto así por cómo se va conformando el plantel o por cómo eh, está hoy por hoy eh, este plantel integrado por por su nos mismos el torneo pasado, salvo los que que se fueron, después es el mismo equipo que nos hizo un buen año en el 2013 futbolísticamente hablando. pero hoy poco experiencia roce analizar lo que pasó el año anterior sino fundamentalmente eh, le interesa presenciar, vivir y participar de una fiesta que se va a llevar a cabo en Mar del Plata. A lo largo de la ruta uno puede observar distintos eh, distintas pintadas que hacían sello obviamente a A, a la B de Independiente de, de la participación independiente en Nacional B eh, y también utilizando una palabra que habitualmente se utiliza para identificar al equipo vecino de Racing que no lo vamos a decir por hecho de respeto, pero todos saben a qué palabra me, me refiero pero yendo para Mar del Plata y contento, David ¿vale? Bueno, eso es lo importante yo también estoy muy contento porque las primicias que da Gabriel el día viernes no, cuando me dije no, que iba a cerrar lo de Guasos Rentería ...acertó, y es un nuevo acierto de Gabriel, más allá de todo... ...y tiene que felicitarme por mi acierto, querido, eso es lo que tiene que hacer... ...felicitarme como primera medida. No, lo no voy a felicitar porque primero todavía no se firmó... ...si bien es cierto de que eh, eh, es muy probable que, que Colombia no se convierta en jugador de Racing... ...todavía solucionada algunas diferencias que tiene que ver con lo económico... ...habría un principio de acuerdo... No sé si están favorable para Raji en ese principio de acuerdo, pero habría en principio de acuerdo como para que eh, Rentería se convierta en nuevo jugador de Raji. Eh, resta alguna charla como para que se firme absolutamente todo, más allá de que mucho se eh, casi todo acordado y casi todo hecho. no vamos a ver cómo se va andando las próximas horas eh, y, y vemos. No lo no, voy a felicitar primero, le repito, porque no está todo... Eh, color. Y segundo, porque si se refiere lo que hablábamos el otro día, usted hablaba de que Guasín, de que Guasón, Silvio Martínez, jugador de Racing, Guasón eh, tenía por un año, y la realidad es que por ahora, si se hace, se hace por seis meses, con opción a otros seis meses, pero... ¿Cuánto dañito, es que seis usted... meses? Sume la cosa. ¿Cuánto es seis meses y seis meses, señor Daniel? ¿Cómo, cómo? ¿Cuánto es seis meses más seis ¿Cuánto es seis meses más seis meses? Un año. Y listo, querido, ¿qué dijiste yo? No. Ah, no, no, no, por ahora no está el año sí, acordado, ¿eh? Ah, oh, tampoco lo económico. Aparte, el otro día le dije, usted me parece bien que lo que, que ofrece, también lo ofrece como un hincha ilusionado, contento, esperanzado de que venga el jugador y pueda rendir dentro del equipo, pero seamos cautos. Ya se lo dije el otro día no se lo quiero volver a repetir. Lo mismo me hablaba de... De pesar, y lamentablemente... No, no eh, compadre, no compadre. ¿no? No ¿Cómo compa, no voy a comparar? Si sí, es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo usted, mismo, usted, querido. Usted habló maravilla de su bendiga, decía, le tengo fe, y ahora de su bendiga más vale no preguntarle. Entonces, digamos, siempre digo, ¿no? Simplemente que el gobierno tiene esas cosas de hincha que va y viene de un lado para otro. No, Por eso estoy bien, diciendo sí. que el va y viene. No, habitualmente dicha tiene una forma de ser... y esa forma se expresa a través de los resultados, si los resultados son positivos, el hincha está contento, si no se dan los resultados, eh, obviamente el hincha es pasional y ve absolutamente todo mal. Eh, bueno, sí, obviamente tiene mucho de eso, eh, de de, de, eh, de la forma de expresarse de, de un hincha, y bienvenido sea esa forma, ¿no? que en definitiva eh, es la que le da vida y, y le da forma de hacer al fútbol, pero pero no no lo voy a felicitar porque no se merece ningún tipo de felicitación De, en este caso particular, cuando se haga, le voy a decir, bueno, tenía raz tenía razón, se hizo, pero después hablaremos de las condiciones en las cuales se hizo, que varían seguramente mucho lo que usted me contaba de el, el otro día, pero sé que hay unos estaban de bronca, que eh, hay gente que que, que constantemente lo está defendiendo a usted, que me dice eh, que, que que lo peleaste, que, que y nada, que veo lejos está de de querer en mí y poder pelear. Lo que pasa es que hay que tranquilizarlo. A, a, a usted, como muchas veces, eh, uno trata de, de hablar con los cintas y de hacerle entender determinadas cosas que por ahí uno como lo hincha, no no no lo entiende, o no, no es como uno lo ve de este lado como periodista, a través de todo lo que va averiguando y hablando durante todos los días, cada instante, cada minuto con dirigentes, con personas ligadas al fútbol, con otras áreas Eh, y hay gente que como hincha por ahí eso no lo percibe porque bueno no ha estado eh, constantemente trabajándolo como uno lo hace de su lugar pero pero bueno eh, son comentarios que me, que me hacen por qué lo no peleo? y la verdad no es que lo peleo eh, le cuento le cuento eh, estoy yendo a, a mar de plata a estos amigos eh, estoy con una familia especial eh, que eh, que al jece es esta bandera de esta familia por decirlo de alguna manera Eh, es alguien a quien respeto, alguien a quien quiero mucho, eh, y que que también tiene un aprecio particular por mi eh, batalla, impresionante. José Luis Batalla acá está y es uno de los que constantemente me está retando porque me dicen que lo peleo, pero es que le paso con él. Deme, deme, deme. Hola. Hola, ¿cómo va? Buenas tardes, todo bien, maestro, mantén la celda suya, por favor. Que le salen bien, ¿eh? Sí, y me está bien, pagando bastante. Lo que pasa que el señor Dani no se juega nunca, y a mí no me gusta la gente que se juega. En la vida hay que ir para adelante y jugarse, y el señor Dani siempre duda, está ahí dando vuelta. Y le digo una cosa, rentería, ya es jugador de Racing, por más que Dani no se quiera convencer. Esos detalles son ínfimos de palabra, está totalmente arreglado, solución la visa y el colombiano está acá. No demos más vuelta, y es un acierto amigo y que me lo anote, por favor, Daniel, ¿eh? Muy bien, muy bien. Ojalá, bueno, ojalá que venga y que prometa, haga lo que prometió, ¿no? Que haga sí. goles, que es lo que necesitamos. Mire, con que haga la mitad de los goles y el resto los hagan los demás, yo me conformo, ¿eh? Bueno, un abrazo muy grande. Gracias a usted que tengan buen viaje, que disfruten en Mar del Plata y esperemos que puedan traer algo importante ahí eh, en la valijita, ¿no? Gracias, querido. Muy amable. Te paso Un abrazo grande. Chao, chao. Chao. antes de seguir hablando con, con el Risco Salud, eh, habitualmente sus alguien muy crítico, todo lo que tiene que ver con, con Racing, porque para que la gente por ahí lo entienda y, y lo pueda comprender también, sos muy ocasional, sos muy hinchas de Racing, eh, y en algún momento trabajaste mucho pero si no quiero decir que lo estabas haciendo, pero fue alguien que en algún momento dejabas absolutamente de como para poder hacerlo a través el trabajo que estabas haciendo en Racing, que tenía que ver con, con el fútbol a, a más Y sé que para vos es un orgullo poder haber... Eh, dejado todo como lo en aquel momento como para poder a los chicos que estaban en el club eh, todo lo que le podías dar eh, y, y dentro de de, de, eh, de, de de tu personalidad está hoy por hoy siguiendo no dentro del club seguir pensando constantemente en Racing y sos críticos de esas cosas ¿cómo lo ves hasta Racing hoy? yo lo veo, lo veo, lo veo bien lamentablemente eh, considero que El hincha de Racing está saturado, está cansado de muchas promesas y el hincha de Racing da mucho y no recibe nada. Estamos queriendo hacer una suscripción de socios de la cual queremos llegar a, lo, a los 60.000 socios, 70.000 socios, pero a cambio ¿qué da Racing? No da nada, no da nada y lamentablemente la gente que que no, que no nos está gobernando, no hablo de esto, ha sido todo, ¿eh? estoy hablando de 10 años a la fecha, todos se fueron en promesa. Todos se fueron en promesa y Racing, el hincha, no recibe nada. Nosotros somos muy grandes y no puede ser una institución tan grande como Racing que sea campeón una vez cada 30 o 40 años. Entonces eh, hay que darle satisfacciones al hincha, a, a los chicos, a la gente joven. Bueno, yo ya tengo 53 años y lamentablemente lo vi a vez sola, campeón. Eh, era muy chiquito cuando Racing salió campeón del mundo. Eh, ojalá pudiera vivir lo que vivió mi padre... que toda la vida me lo decía, que te dé la mitad de lo que me dio a mí, racing, Pero bueno, es una pasión y, y por más que sea vamos a estar siempre juntos a y a esos colores. Un abrazo grande. A ver, a ver, eh... eh hablando de abrazos, y abrazo, te emociona cada vez que, que, que hablas y eh, y recordaste a tu papá y todo lo que dijiste por, por Rassi, pero hablando de eso. seguramente del otro lado nos está escuchando y le mandamos un abrazo, le digo la presión porque sé que no le gusta que lo digamos, pero... un fuerte abrazo a Juan, ¿no? Sí, sí, un fuerte abrazo a Juan, un gran abrazo a Juan, un hincha de Racing de ley, una familia de ley una familia que tiene mucho que ver con Racing gente hincha de verdad Juancito escuchando te aprecio mucho a vos y toda tu familia Bien, Gaby. Eh, bueno, hoy vamos a meternos un poco a hablar de lo que va a pasar hasta noche, ¿no? Porque eh, hasta ahora, por lo que veo, fueron todas flores para vos, pocas para mí, pero a la gente le interesa saber cómo puede formar Rats y si está de equipo confirmado o no, pensando en el clásico que se va a jugar hoy a las 22 y 10, partido que será televisado por Fox Sport eh, y que tendrá como árbitro a a ver... Al señor Pablo Lunati. Eh, ya, todo bien que ustedes el otro día eh, no le falló a que dice Rossi en este primer partido del año. La gente no piensa, parecido a lo que usted piensa, eh, pero por cierto de que Lunati es el encargado de dirigir este partido, este partido difícil, por cierto, fundamentalmente por todo lo que eh, rodea a este encuentro. Eh, Lunati será el encargado de justicia y que está ojalá, ojalá esté a la altura de de esos acontecimientos. Mucha expectativa, ¿eh? imagino una cancha eh, repleta, una cancha repleta de hinchas de raza, hincha y ojalá sea todo en paz y que se viva realmente una fiesta, como tiene que ser un partido de fútbol. Eh, y decía, muchísima expectativa para, para este partido, y pensando en esa expectativa, mando... Intenta poner lo mejor que tiene Porque sabe que para eh, eh, El pueblo académico es especial Y sea ganar absolutamente todo Por eso va a tratar de ponerlo mejor Y si está todo en condiciones Lo mejor va a ser el mismo equipo Que terminó jugando el torneo del año 2013 y si quiero repasamos cuáles son esos 11 jugadores Que hoy saldrían a la noche a jugar el encuentro Es casi en un 99% que está confirmado Me dicen que está confirmado Pero bueno Comerlo tampoco nunca se sabe hasta último momento, eh, pero los 11, ¿cuáles serían? A ver. Los 11 sería saja Gómez, Ortiz, Salvejich, Cajáis, Villar, Campi, suculini de Paul y adelante estarían Auche y Viola. Las dudas decimos que radicaban si Vieto o Auche, pero para mí... Me juego entero que va a ser Auch el que va a salir a la cancha en los primeros momentos y después Viento seguramente... A ver, ¿cómo, a cómo es el sistema triunfo? que utilizaría Barro? Sería un 4-1-3-2. No? <risa> 4, obviamente, 4, cuando hablamos de 4-1-3-2 hablamos de los cuatro defensores que viene utilizando normalmente Merlo, que son Gómez, sí. Ortiz, Sarvejic y Cajay. Sí, señor. Uno algo más adelante, Tizanti. Sí. Tres en el medio, uno Villar, Zucurini de Paul y adelante sí. estarían Auche, acompañado con Valentín Viola. Exactamente, ese es el equipo, ¿eh? Ese es el equipo y es como vos bien lo dijiste, terminó el campeonato jugando un muy buen partido con Godoy Cruz. Pero ojo, porque en los entrenamientos los suplentes le pintaron la cara en dos partidos, ¿eh? Así que atenti, ¿eh? Bueno, como lo decía anteriormente, Dani, eh, como lo decía anteriormente, este es el equipo que va a salir a la cancha a jugar contra Independiente. Tanto Independiente como Racing van a poner lo mejor que tienen. Los dos quieren ganar el Clásico, pero bueno, eh, lamentablemente, si hay un ganador, va a ser uno solo. Y seguramente esperemos que sea la Academia. Y más allá de todo, que sea... también una fiesta. Y como lo dije anteriormente, eh, los suplentes también han jugado con los titulares eh, dos partidos y los suplentes lo superaron eh, ampliamente hasta que pudieron torcer esa historia los titulares ganando 2 a 0. En el, en el último cotejo jugaron titulares contra suplentes y la historia se revirtió. Esto es lo que tiene Merlo para poner, sabemos que Merlo Eh, maneja un estilo muy particular y trata de manten de mantenerse con los mismos jugadores que, que andan bien y con Godoy Cruz realmente este equipo anduvo bien, Merlo lo va a mantener y así va a ser el equipo de Racing ante todo quiero saludar a nuestro operador, el señor Hernán Guidi, vamos a tratar de recuperar a Daniel y vamos a ir, ¿está Daniel en línea? ¿Dani me está escuchando? ¿Dani? Sí, justo, sí, bueno, sí. bueno, perfecto. Y le estaba diciendo que eh, ese va a ser el equipo y que más allá de que hayan, tuvido, eh, que hayan tenido un sobresalto con alguno de los suplentes en algún partido, porque los suplentes también se quieren ganar un puesto, se recuperaron escucho, y ganaron escucho, dos así. Es un muy bajito. Eh, la verdad que, que el tema de las comunicaciones con celulares cada vez está está peor. no Ojalá eh, se, se solucione rápido y que... por lo menos que vuelva a funcionar como funcionaban hace tiempo, con otra tecnología Yo no sé por se hablaba mejor, hoy ¿eh? sí. eh, el tema de las comunicaciones cuesta y, y muchísimo. Eh, a ver, Gaby, sí. eh, más allá de lo que estás comentando del equipo hay que decirle de que eh, eh, ayer, entre sábado y domingo, el eh, plantel tuvo buenos días eh, en sí. Tandil, donde está siendo la parte fuerte de, de la pretemporada Prado, Prado Nosotros habíamos confirmado la semana pasada que estaba acordado un apistoso en Tandil, donde el recién está siendo apretado por ver, que era la línea de esa ciudad, y que aún no estaba definido el día y el horario. En principio, era un apistoso. María Daniel, sin público. Bueno, finalmente, con público. Hola, Dani, se está recortando A ver, continúa, Dani. Bueno, realmente como bien lo dijo Dani, las comunicaciones a veces realmente de esta manera son complicadas porque cada vez la tecnología en lugar de mejorar eh, está fallando. Pero bueno, como bien lo dijo Dani, eh, Racing trabaja y trabaja bien a la espera del partido de hoy y bueno, eh, vamos a ir a la primera pausa del programa y luego tratamos de recuperarlo a Daniel. Adhieren a ritmo académico Ramón Villar, Ernesto Pérgamo Leonardo Vecini, Carlos Sotero Oscar Rosso, Sanga Oyer JL Plus, venta de polietileno de 2 a 6 metros de ancho en 100 y 200 micrones. Medias sombras, cercos perimetrales y telas plásticas. Entregas a domicilio sin cargo. comunícate al 15-53-47-8976. JL Plus, de José su Batavia. De Racing, como vos. Las mejores pastas en Gregorio de la Ferrer se llaman Pastas Lessi. Lasañas, ravioles, ñoquis prepizza y lo que usted quiera. Pastas Lessi. Atendido por hinchas de Racing. Avenida Luro y Carlos Encina, teléfono 466-5204. Ángel Velo e Hijos, Sociedad Anónima. Alquiler y venta de estructuras tubulares. Manolo Campo, 1865 Avellaneda. Teléfono 4205-3808. Ángel Velo e Hijos, siempre junto a Racing. Este año puedes tomar una decisión importante en tu futuro. Anotate en la técnica 2 de Ciudad Evita. Podés estudiar para técnico en automotores o maestro mayor de obras. Trata de prepararte para tu futuro laboral y profesional. Te esperamos con nuevos talleres, Wi-Fi en toda la escuela, doble escolaridad, comedor gratuito y campo de deportes. Desarrollamos prácticas laborales en empresas de transporte, talleres y en organismos municipales. Inscripción para primero, segundo y tercer año desde el primero de octubre de 8 a 11.30 horas y de 13 a 16.30 en Reinalda Rodríguez 3850, Ciudad de Evita. Teléfonos 4487 49 49 44 87 49 49 Facebook, La Técnica 2. Y si empezás en cuarto año, pensá que estás a tiempo y podés terminar la secundaria en una escuela que te permita una mejor opción de trabajo y profesión. Podés ser técnico en automotores o maestro mayor de obras. Anotate, Reinalda Rodríguez 3850, Ciudad de Vita. Teléfonos, 4487-4949, 4487-4949. La Técnica 2. Siempre la mejor calidad y el mejor precio, Laboratorio Fotográfico Photoshop, Guardia Nacional 33. Y ahora, manda tus fotos por correo electrónico y recibirlas en tu domicilio en 24 horas. CondorLab.com Adhieren a Ritmo Académico. Cearcas o Ciudad Anónima, siempre junto a Racine. Y lo mejor para decorar tu casa está en Supermercado de las Piedras, Ruta Panamericana y Santa María de Oro Don Torcuato, a 200 metros de Ruta 202, 4748-3878, Telefax 4748-3874. Pinta tu casa de celeste y blanco. Pinturería Ximena te ofrece los mejores productos a los mejores precios. Además, artículos de ferretería, electricidad y cerrajería, descuentos alternativos. Gremio Esteban Echeverría 6139 Gregorio de la Ferrer, Supermercado de las Piedras Sociedad Anónima, venta y colocación de adoquines y granitullos, piedras de jardín, piedras de lajas de todo tipo de origen, fuentes y estatuas, pizarras para techos, Supermercado de las Piedras Sociedad Anónima, Ruta Panamericana y Santa María de Oro, Don Torcuato. Teléfono Fax 4748-3874-3878. y Papelera Buenos Aires, ICRL. Virrey Loretto 2730, Munro. Ferretería gabi Sanitarios, electricidad, copias de llaves en el acto. Rojamos caños de gas de media a 2 pulgadas. Peribebol 18, Lomas del Mirador. 4-655-4855. señoras y señores con el nuevo camaleón el camaleón, linda, el camaleón disfruta seguro en el camaleón hay un nuevo camaleón entra a www.el-camaleon.com y conocer camaleón disfruta seguro estás viviendo ritmo académico el programa que le gusta a la gente Fuera, que... con más ritmo académico y les doy las líneas telefónicas para los que quieran comunicarse cuatro46 cuatro uno noa y para los que quieran mandar mensaje de texto 40 40 y como es Nor este programa y por lo general hablamos con los oyentes y hoy me interesaría hablar con los oyentes porque es en víspera de un clásico y quiero saber lo que piensan y lo que esperan de este Racing Independiente. Hola, buenas tardes. ¿Quién está en línea? Hola, ¿cómo te va, Gabriel? ¿Quién es? Marcelo de Rellaneda. ¿Qué, ¿Cómo va, Marcelo? ¿Qué dice? Y hace media hora estoy con Sí, bueno, pero usted sabe cómo es y las comunicaciones, Irán y que está en Mar del Plata y es un desesperado para hablar. Sabe cómo son las cosas, ¿vió? Que te voy diciendo que te estas palabras te felicito. Gracias, ¿eh? eh te felicito a Dani dice que todos te tiramos este flores, pero es así. Te doy besos el mismo el mismo del del de ritmo académico. Por supuesto. ¿Eh? Por supuesto. Cómo aceptar, él tiene que aceptar que vos acertaste como los de, de, de Guason. Y bueno, ¿viste? pero ¿sabes qué pasa que Dani nunca da el brazo a torcer? No se juega nunca. Es un tipo mediocre, no se juega nunca, siempre ahí vamos y, y... No señor, hay que jugarse en la vida, te hay que jugarse diciendo, en la vida Te estoy diciendo que sos el mismo, con H para el Dani Por supuesto, por supuesto Ya que te jugás, ¿te puedo pedir algo? Sí El resultado de esta noche No, el resultado de esta noche no lo voy a dar Y bueno, ¿y qué pasa acá? Tonto? No lo voy a dar el resultado de esta noche porque es un clásico y hay que ver Ahora si usted se comunica conmigo a través de mi celular Cuando vea cómo está planteado el partido, le pueda el resultado esta noche, antes no. Un pálpito, por favor, señor Gabriel. No hay pálpito en este momento, no hay pálpito y no voy a arriesgar ningún resultado. En los clásicos no voy a arriesgar ningún resultado. Bueno, acá me parece que, que, que Daniel está teniendo razón, ¿eh? No, no tiene razón, querido, no sí, tiene razón. Discúlpeme que se lo diga, ¿eh? No tiene razón y yo le voy a decir una cosa, resultado hoy por hoy... antes de que empiece el partido y antes que empiece a rodar la pelota no voy a dar ningún resultado Perfecto. ¿quiere que pero le diga yo una voy a el cosa? Voy a yo. ¿de que le diga un resultado? de ello ¿de resultado? a ver ustedes a ver qué resultado va a dar 2 a 1 a favor de la academia ¿con goles de quién? a ver, juéguese bueno, no, no, no es... ¡ah, Dios! <risa> usted tampoco <risa> se juega ¿qué me viene a criticar a mí? usted no, tampoco no crítica, se juega pero yo me la juego que gana que gana Racing bien, eh, está bien está bien sí, es sí. bueno, así es así Agradecido como siempre eh de darme estos minutos para poder hablar con ustedes. Bueno. Siempre adelante, muchas gracias por todo, ¿eh? Sí, señor, un saludo a la familia y a la gente que lo rodea, que seguramente estará ahí con usted y sí, sí. que, que y eso yo, yo tomar, la conozco, intento, ¿eh? Intento Esos seguramente sí, estarán sí, pinchando, los pinchan y lo pinchan para que diga estas cosas, ¿sí? Está No, no, bueno. está bien, está bien, eh. Un abrazo grande eh. Igualmente, muy amable por todo ¿eh? Bueno, bueno, que siga bien, hasta eso, luego hasta luego. <risa> hasta luego Y así pasan los hinchas y así opinan Y así se juegan y damos resultado Dos a uno para Raz Y bueno, vamos a ver qué piensan eh, Los otros hinchas de la academia Que quieran llamar al 4-6-4-1-90-33 4-6-4-1-90-33 Pero eso sí Luego de la pausa comercial Que nos implica el programa Desde Buenos Aires, Argentina, en su frecuencia de 890 kHz, transmite Radio Libre, aire que se siente. Espacio ¿Jugaste al telequino? Recibí el resultado en tu celular Envíate telequino equino al 1515 AM890 tiene un espacio para vos comunícate con nosotros Y sé parte de nuestro aire Llámanos al 4641-2821 Y contanos tu propuesta 4641-2821 Sumate a la 890 Y vos también Sentí la radio Música Sentila 890 en el mundo www.am890.com.ar Internet, también sentí temible Sentila 890 www.am890.com.ar ¿Jugaste a la poseada? Recibí el resultado en tu celular Envía poseada al 1515 Y sí, de Espacio Publicitario En Radio Libreza 890 del día Con solo tenerte cerca Mi vida se hace especial Racing puede más Por su historia Por su gloria Por su gente ¡Acadé! Conocé y sumate a este nuevo espacio de racing Te esperamos. www.rastinpuedemas.com.ar racing volvió. Ahora, puede más. No no de cuando rastling... Bueno, y continuamos con más ritmo académico y continuamos con los oyentes. Hola, buenas tardes. ¿Quién está en línea? Hola, hola. Vamos a otro gente hola, buenas tardes, ¿quién está en línea? Vamos a otro oyente, hola, buenas tardes, ¿quién está en línea? Hola, buenas tardes. ¿Qué dice Roberto, cómo anda? Bien, bien, bien, estaba escuchando a otro oyente. Sí. Yo te voy a dar el resultado, pero ahora yo te una pregunta que vos sos un tipo inteligente. Sí. ¿Entre entre Viola y Auch en todo el año hicieron un solo gol? ¿Y sí? sí? ¿Y sí? ¿Qué chasen tener de ganar el partido? <risa> ¿Eh? ¿Qué va a hacer? No me diga que voy a ahora, empate. Usted. Ahora que justo me llaman al celular. Hola, Quina, hola. ¡Generaste el pueblo! Y bueno, así están los oyentes, celular en mano. Seguramente Roberto se quiere jugar a decir el resultado y hay gente que no lo deja. Pues saben que es eh, muy... muy... Posesivo, no sé si llamarle, eh, si adoptar esa palabra pero bueno, enseguida volverá Roberto con nosotros pero mientras tanto, vamos a ir a algún otro oyente línea bueno, eh, 4641-9033, 4641-9033 40401515 para los que quieran dejar su mensaje de texto y www.am890.com.ar para los que nos quieran seguir con internet. Quiero decir que más allá de, de todo lo que se pensó este fin de semana, eh, recordemos que el plantel de Racing, por motivos eh, ajenos, me parece el plantel, simplemente luego se va a corroborar. Eh, hubo un tema de una intoxicación masiva en la concentración de Racing, que fue este fin de semana. Y bueno, pero eh, quiero decir para tranquilidad de todos que eso ya... Eh, está superado solo hay que demostrar y ver y tratar de de ver quién tiene la culpa ¿no? si el hotel o muchos le echan la culpa a Racing que el tema del agua mineral que llevó que prácticamente yo lo veo imposible porque se llevaron packs cerrados de agua mineral pero sí que pudo haber sido en cuanto a las verduras o en cuanto a, a, a al agua que le pudo proveer el hotel pero El agua con un proceso, seguramente con el proceso del hielo, que puede ser uno de los motivos por los cuales esos jugadores estaban realmente intoxicados hasta el técnico y algunos eh, más integrantes del cuerpo técnico eh, estuvieron también con esos problemas. Pero gracias a Dios ya está superado, Racing va a poner lo mejor que tiene en la cancha, estos jugadores después hicieron fútbol, hicieron una práctica y realmente... Están en en perfectas condiciones, como para darle lucha al equipo de Independiente que hoy eh, se presenta en Mar del Plata para disputar este partido con Racing por el triangular de verano que que componen a la vez con Yulso López de Rosario y bueno, veremos los resultados, veremos qué pasa eh, y Racing creo que tiene que sacar el partido adelante, como bien dijo... Eh, el señor Roberto en, en el llamado anterior que eh, Racing con Auche y con Viola hizo un gol eh, en la última parte del, del campeonato pero bueno, hay que ponerle unos boletos recordemos que Racing tuvo una muy mala eh, actuación en los primeros partidos del campeonato anterior pero luego como con Mostaza Merlo eh, su técnico se recuperó y hablando de Mostaza Merlo ¿Cómo mueve Mostaza Merlo? El técnico campeón del 2001, el día domingo a la noche, estuvo en una fiesta que le organizó la filial de Mar del Plata, en la cual asistieron más de 350 hinchas, eh, que se juntaron eh, con la presencia de, de Merlo, dirigentes del club, y quiero destacar, como Racing siempre hace sus obras de bien, eh, también... Eh, hubo donaciones para el predio de Tita Matiusi es importante además en representación de la comisión directiva en esa cena que le organizó la filial estuvieron Víctor Blanco, Roberto Torres, Gustavo Sima Adrián Fernández, entre otros y también participó Sebastián Acosta que es el responsable del departamento de filiales pero eso no fue todo las filiales San Nicolás, Mercedes, Crespo Río Gallegos y Tandil se sumaron a la celebración que consistió en una cena con posterior baile. Por último, el hockey y el atletismo académico se acercaron para compartir una inolvidable velada. Una fiesta, como tiene que ser el partido de hoy ante Independiente, como tiene que ser con las medidas de seguridad, que prácticamente va a haber un operativo en el cual van a participar casi 700 policías y realmente se tomaron medidas en cuanto al operativo eh, para controlar la violencia esperemos que las cosas se hagan bien porque eh, yo muchas veces no comparto los temas con, con los entes que están encargados de, de controlar la violencia porque realmente hay muchas fallas y esperemos que se hagan las cosas bien que realmente sea esto una fiesta tengo entendido que hoy se cruzaron Ahí en Atalaya los hinchas de Racing, los hinchas de Independiente, sin haber ningún tipo de, de cruce, eh, fue como como hinchas de cada uno de los equipos y como la pasión que despierta. El más grande de la Avellaneda, que es Racing, y el equipo que está en el Nacional B, que es Independiente. Es así, es el fútbol y hay que tomárselo como todo, como un partido de fútbol. Como dijimos, el equipo para esta noche de Racing va a ser Zaha, Gómez, Ortiz, Salvejichi y Cajáis Villar, Campi, Zuculini, Depol Auche y Viola Su técnico ya lo sabemos Es Reinaldo Merlo eh, Bueno Y luego la agenda de verano Seguiría con el partido que jugarían En este triangular Entre eh, Independiente y Ursul Bois Y después jugaría Racing y Ursul Bois El día 21 de Eh, en Mar del Plata como es un triangular independiente Racing y Newells jugarían ese triangular bueno, veremos eh, van a jugar los dos equipos con la primera, como lo dije anteriormente ya la formación de Racing no creo que se mueva, salvo que haya alguna sorpresa de Merlo que como sabemos suele eh, hacerlo antes de los partidos o hacer ...algún cambio... ...pero me parece que va a ser este el equipo... ...creo que... Eh, ...va a entrar para mí en el segundo tiempo... ...seguramente va a entrar Vieto... ...y creo que quizás se le dé unos minutos de fútbol a Camoranesi... ...que prácticamente... ...la descoció... ...en los entrenamientos... ...y es un alegrón porque Camoranesi... ...es un jugador que Racing lo necesita recuperar... ...necesita que esté en la cancha... ...porque es uno de los que más sabe de fútbol... ...y hoy en esa posición... Racing no tiene un jugador de categoría como para parar la pelota eh, jugar eh, con los delanteros, tratar de tocar, hacer la pausa Camoranesi es un jugador muy importante y creemos que se va a recuperar y si vuelve al nivel que tuvo antes de que lo traiga Racing creemos que va a ser un, más que un, un jugador importante un buen refuerzo eh, ya que prácticamente el año pasado no jugó Vamos a los oyentes. Hola, buenas tardes. ¿Quién está en línea? Buenas Hola. Buenas tardes, Gabriel. ¿Cómo va, Eduardo? ¿Qué dice? ¿Cómo están ustedes? Gracias a Dios, muy bien. Cada día mejor. Me alegro mucho. Bueno. Eh, Gabriel, eh, vos has dicho recién eh, que Camoranesi la descoció en los entrenamientos y que ojalá pudiera volver a jugar como... En sus épocas antes de venir al Racing Exacto eh, Para eso tendríamos que volver el tiempo atrás eh, Yo en eso, disculpame, pero diciendo contigo Yo creo que Camoranesi para el único que está es para repartir la botecita de agua Cuando termina el partido, nada más No sé así, no sé así no no, no, no, puede jugar Espero sí. que le diga una cosa Espero que Camoranesi bueno. Le haga tragar sus palabras Que dijo usted en este momento Usted sabe que yo lo respeto mucho Porque es un gran conocedor de fútbol Pero ojo porque Camoranesi no es la cosa que le haga tragar sus palabras ¿eh? mire lo que le digo y se lo digo de corazón está bien, ojalá ojalá si sea pues, yo qué más quisiera que para Racing Camoranesi terminara eh, jugando en gran nivel y sea lo que Racing hoy necesita en ese mediocampo es un poco de luz para, para jugar este con claridad y con pelota al piso pero sinceramente lo veo jugando eh, en, en un ritmo que para el fútbol argentino de hoy, que se juega a fondo y con, con una exigencia física muy grande, creo que hoy los jugadores ya de esa edad, y sobre todo en el nivel de Gamora Nessie, no están para rendir. Eh, pero ojalá me equivoque, insisto, haga una buena pretemporada y pueda jugar. Eh, yo quería hacer una consulta, y vos me rectificarás si es que me equivoco o no. Rentería. Eh, di dicen que el contrato sería... seis meses, 250.000 dólares, ¿puede ser? Sí, eh, vamos a especificar un poco con Dani esos temas de la parte económica y seguramente lo vamos a dar a conocer en el día de mañana. Pero se, se, se limó mucho la, la diferencia que había en cuanto a al tema de lo que se prendí, de lo que se pretendía de lo que pretendía como el colombiano tenía muchas ganas de jugar en racing se prácticamente se ajustaron un poco los valores no sé con precisión si es esa la cifra pero no creo que tampoco esté muy lejos de eso no yo escuché que eran 250 mil dólares y había y por objetivo le plantearon 150 mil dólares más. Sí, pues, eh, es decir, si sí, obviamente sí No sé, si convertía una X cantidad de goles Sí, todo. seguramente él prometió 15 goles Y sí, seguramente bueno, sí. el tema estará metido en eso en eso no Lo que pasa es que el fútbol argentino Vos lo sabés, Gabriel este Es un fútbol muy complicado Yo creo que de, del fútbol que se juega hoy en Sudamérica Es el fútbol más exigente eh, Y no es fácil rendir acá Y sobre todo, como va a venir a este muchacho Que ya, ya llega obviamente con... casi a la mitad de la pretemporada o más adelante, habrá que ver hasta que viene, firma contrato y hace la revisación médica y en qué condiciones viene. Yo insisto con lo mismo, me parece que en esto eh, la dirigencia no está no está yendo por, por no está apuntando el camino correcto, es simplemente mi opinión. ¿Por qué me dices esto, Eduardo? Porque, porque volvemos a incurrir en los mismos errores en los que se hicieron los mercados de pases anteriores cuando llegó este Volati a, a cuatro días de comenzar un torneo y Y este Rentería está llegando En esta semana Y hasta que hace la revisión médica Y firma contrato y todo Se incorporará, eh, supongo yo eh, A la pretemporada Fin de esta semana, a principio de la que viene ¿Cuánto va a ser de pretemporada Rentería? Una semana y, y después el campeonato Empieza en febrero Me parece que llega muy justo, sinceramente Es cierto, no hay muchas alternativas No hay plata, no hay billetera No se pudieron traer los refuerzos que pidió Merlo Perfecto, bueno, está bien, se buscará con esto Pero insisto, me parece que el, la idea era de buscar alguno otro delantero Y sobre todo que pudiera incorporarse un poquito antes al plantel Para poder este eh, dar un poquito de resultado Tengamos en cuenta además que es un campeonato que se va a jugar eh, con, con fechas entre semanas Se va a jugar muy rápido eh, Yo no sé si el jugador inclusive va a tener tiempo de integrarse a este plantel En este corto campeonato que se va a jugar Sí, bueno, yo creo... Eh, o sea, prácticamente lo que faltaría, o sea, está solucionando un tema eh, de la visa de trabajo, el jugador, y prácticamente viajaría a Buenos Aires. O sea, se pensaba que quizás podía estar hoy sentado ahí en el estadio de Mar del Plata, pero por un tema de visa, prácticamente yo creo que va a estar acá, cerca del día miércoles, una cosa de esa más o menos... así que seguramente será la revisación médica corresponde y como bien lo decís seguramente estará integrado tipo fin de semana me parece a mí no bueno esperemos que esta noche podamos sacar un triunfo y este y visitarnos un poco de algunas algunas cosas que tenemos atratadas a los hinchas de Racing y que la gente se comporte bien, nada más sí eh, ¿Cómo lo ves para hoy, Eduardo, con este equipo que alineó Mostaza-Merdo? Es, es muy difícil es muy difícil dar un pronóstico Considí conmigo cuando yo le decía al oyente anterior que es muy difícil dar un pronóstico sí, a este Racing Independiente, ¿no? Es muy difícil, no, no, y sobre todo por una cuestión muy clara porque además de ser un clásico Eh, están en pretemporada los dos equipos, entonces no se sabe bien en qué etapa eh, física y de fútbol están los equipos, posiblemente uno esté un poquito más rápido que otro, a, a lo mejor dependerá. Y de eso también depende cuál sea en definitiva el trámite del partido. Por eso, insisto, en esta situación en pretemporada es muy difícil eh, aventurar un pronóstico porque no se sabe, insisto, en qué etapa están los jugadores de uno y otro equipo. Sí, es cierto, es cierto y coincido plenamente con vos, por eso no es que uno... no se la juegue, simplemente que uno tiene los pies sobre la tierra cuando me la tengo que jugar, yo sé que me la juego pero en este momento para jugarme y dar un resultado a esta altura de la pretemporada, a mí no me gusta por eso le dije, dame un par de minutos que ver cómo está planteado el partido entonces ahí sí se puede aventurar un pronóstico pero así en el aire, la verdad que no Bueno, le dejo tiempo para los que quieran hablar, eh, Gabriel. Gracias Eduardo, te mando un abrazo muy grande y podemos o no coincidir en lo que pensamos, pero siempre queremos lo mejor para el Un abrazo grande Eduardo, que sea bien. Un abrazo y hasta pronto. Gracias, gracias. Y así pasan los hinchas y así opinan. Y así su resultado, otros que no arriesgan y no quieren dar su resultado. Vamos a otro hincha. Hola, buenas tardes. ¿Quién está en línea? Hola, Gabriel. ¿Qué tal? Habla Gustavo. ¿Cómo va, Gustavo? ¿Qué dices? Bien, escuchando ¿eh? siempre el programa. ¿eh? Feliz sí. 2014. ¿eh? Gracias igualmente para usted. Yo soy que soy, Gabriel. una cosa de loco. ¿eh? No puedo, estoy escuchando no puedo creer las cosas que escucho. ¿eh? Escúchela porque es así. Yo no miento. Yo digo ...lo que tengo que decir... ...le guste... ...a quien le guste... ...y si a usted? usted le gusta bien... ...y si no le gusta... ...yo le digo estas cosas... Y la, ...y la voy a seguir diciendo así... ...me tenga que pelear con usted... ...pero usted que siempre... ¿Sí? Oh, ...siempre dice que... ...sí Gustavo estamos hablando se con, se con se Daniel, Daniel... que recuperó eh... ...bueno pero pero usted no... que se le juega siempre... ...saluda a Daniel... ...le juega... ...perdóneme... ...fui claro con el oyente anterior... ...que fue Eduardo... ¿eh? ...este es un plástico. Y hoy, como están los dos equipos, no se puede aventurar ningún tipo de pronóstico hasta que no pero, ruene la pelota. Yo te digo que que no es sin dana. ¿Cuánto gana? Gana, no, no digo resultados. Ya gana el político y me puede invertir. Sí, se, se da cuenta que usted me viene a verdurrear a mí. Se da cuenta <risa> que usted tampoco se juega cuando se tiene que jugar. Eso es lo que quería ver. Yo le tiré un poquito la lengua para que la gente vea que no se juega usted, y realmente no se juega ¿qué quiere que le diga? estoy diciendo que Racing gana no ¿Vale? pero oh, hola. no me ha gustado es más es más hola con un gol sin gustado ¿puedo hablar un poquito? sí quiero saber su resultado porque bueno. es el que yo no me juego a ver hoy vamos el para el triunfo vamos para el triunfo pero yo no hubiera jugado con un equipo de la B usted si que estamos no teníamos nada, no que haber jugado ¿me entiendes? estamos dando mucho changui a los que están en la B Y, bueno, y, que y de lo... quería decirte otra cosa Saludos, Daniel oh, oh. Bien, bien Bueno, yo estuve viendo en Youtube anoche en, A Watson Rentería Y me, me gustó como goleador No sé si vos tuviste la oportunidad de verlo por internet Sí, yo lo tengo visto Y a mí también me gusta eh, Le pega muy bien a la pelota Tiene una muy buena media vuelta Ojalá que mantenga ese ese ritmo, ¿no? Sí, sí. es difícil adaptarse al fútbol argentino Pero yo creo que Mostaza lo es, va a poner al cariño Sí, señor, sí, señor. Y Venga. bueno, ojalá que pueda venir otro refuerzo más. Esperemos que... Señor Campo. Y vamos por el triunfo. Sí, señor. Adelante. Bueno, un abrazo para todos ustedes, Daniel, y para vos, Gabriel. Gracias, Gustavo. Aguante, Aguante la abrazo, academia. Aguante, gracias, como siempre, por estar, ¿eh? Aguante la academia, sí la sí número más presente. Sí, señor. Ay, ah, está ahí, está. Bien, bien, bien. ¿Cómo es, Gaby? Bueno, los no oyentes está ¿Participando como habitualmente Por supuesto, claro que sí. Bueno, estamos, estamos acá en la ruta, ahora paramos un segundito nada más porque estamos apurados, queremos llegar rápidamente, así que estamos estamos tratando de de, de, de, de, de estar lo más rápido posible en, en la cancha. ¿Por ¿eh? dónde no te... anda, Dani, en este momento? ¿Qué parte de la ruta está? ¿Por dónde estamos? A ver, vamos a creo que 150 kilómetros más o menos. Son los 250, 250 ¿A 250 kilómetros está en este momento? No, estamos en kilómetro 250 Ah, correcto, correcto Bueno, ya en un poquito más está en Mar de Plata usted, ¿eh? Así que, escúcheme una cosa, ¿qué pasó? Sí. Acá veo la foto, si no lo vi ayer en la fiesta de, de la filial Porque no fue, usted no como se si invita, si invita solo a toda la fiesta, ¿vio? En esta no fue, fiesta no usted no aparece, ¿eh? ¿Cómo, cómo? En la fiesta de la filial Mar del Plata usted no aparece. Acá, no, que no pude no, no a estar a presente. Fiesta. ¿Eh? No pude estar presente la fiesta de la filial Mar del Plata, no, no. Bueno, pero fue por lo que tengo entendido y lo que me dicen mis informantes, que fue una fiesta verdadera, hubo donaciones hasta el predio Tita Matiusi, y la verdad que es un gusto que Racing haga este tipo de cosas. Eh, festejaron con todo, estuvieron presente varios directivos de la comisión Y Merlo, por supuesto, lo que empuja a Merlo, que los tiró, eh? qué tipo este Mostaza qué empuje que tiene y cómo va para adelante, eh? qué técnico, la verdad que hay que sacar ah, eso Déjeme decir que no estuvieron varios integrantes de comisión directiva presente Estuvo el presidente Blanco, que es el más sí, importante señor. Estuvo Marcelo Simas sí, eh, También estuvo, si mal no recuerdo eh, Le faltan los... dos ¿Cómo? Le faltan dos faltan Adrián acordado, Fernández ¿sí? Adrián Fernández y Roberto sí. Torres estuvieron eh, Estuvieron cuántos? presentes también Sí, sí, sí, sí estos dos sí, sí. Y también sí, bueno, participó profesor. Sebastián Acosta Que es el responsable del departamento bueno, de Bueno, el departamento de filiales, sí, sí Esta fiesta virtualmente está Pero bueno, eh, no son... varios integrantes de los importantes, la verdad estuvo blanco eh, sí. y, y después, bueno, gente que lo acompaña pero fue una fiesta linda como habitualmente son las fiestas de las filiales ¿eh? Eh, eh, seguramente se habrá contado si viste la foto un salón, sí, sí, muy bien reconozco, por bandera de ras y también con banderas, pero enormes, ¿eh? pero realmente enormes eh, de, de la V, eh, de la V independiente Eh, una fiesta me dicen que que, eh, que fue muy pero muy linda Es cierto, es cierto y es, es es lindo cuando hay este este clima en Racing, no Y no todo el, el clima que hemos vivido eh, anteriormente Pero esto realmente es lo que a uno le gusta Es lo que a uno le gusta Es también vos ya que siempre apoyar los temas de De la parte de social y todo eso Digamos que también hubo donaciones Hubo donaciones para el predio Tita Matiusi eh, Recordemos también que es importante Por eso te digo Y porque sé que la gente el paso a paso Trabaja eh, de una manera importante Y ahí es donde te estoy metiendo a vos En ese tema que se hacen las cosas también y, y acá cuando se piensa en los chicos Se piensa en el fútbol amateur Y se piensa en Racing Esto es lo que me gusta Y Racing tiene que ser así Bueno... Eh, ¿sabes qué? Te voy a dejar los últimos minutos, que, que lo compartes con los oyentes, porque en cualquier momento perdemos la comunicación, o sea, estamos nuevamente en la ruta y antes decía ¿no? Sí, Así, me un ver... minuto, porque son 18 y 54 y ¿sabes cómo se pasó el programa hoy, señor Dani? Se pasó pena el pena. programa. 18 y 54 pena. en este momento. Déjame contarle a la gente que Rossi ya salió de, de Sandile, obviamente está rumbo a mar Madre Plata... Eh, llega directamente a la ciudad Feliz y va termina el partido y automáticamente el plantel vuelve a Tandil. Eh, ...a Maikea, donde está operado el plantel de Roisin... ...que no va a cambiar más ustedes todo lo que pasó este fin de semana... ...el viernes repetimos con Santa María, con público a partir de 20.30... ...tanto público de Roisin como público de Santa Marina. Sí señor, eh... ¿sabe, ¿sabe qué Dani? Yo le voy a dejar cerrar el programa... ...porque ya me puso la musiquita el señor Hernán ...y como usted eh... tuvo la, la amabilidad de llegar sobre el cierre también por última vez... Lo cierra usted con, con su clásico saludo, yo le voy a decir a los oyentes hasta mañana lo mejor para Racing hoy, esperemos que nos vengamos con el triunfo, pero el programa lo cierra usted. Bueno, era, y Racing va a ganar, esa gana disfrutando de este partido, más sea el resultado, por eso te lo dije, hoy Racing gana, sea, eh, sea que sea el resultado de, del partido, y yo sé que usted me va a decir no se la juega, pero eso sí, Racing hoy gana. Ya está ganando Mar del Plata, por ejemplo con la avioneta que se está paseando por, por el balneario haciendo mención a, a Independiente y diciendo pozos de la B. Me cuentan que esto causó sensación en la plaza. ¿eh? Eh, así que por eso, como dije anteriormente Hoy Racing gana Nos reencontramos mañana a 18 horas Con el programa ritmo académico Gracias como siempre por estar del otro lado Acompañándonos Gracias, gracias mi Hasta mañana, ¡avanta Racing! Desde Buenos Aires, Argentina Transmite AM890 Radio Libre Aire que se siente Servicio Telam Para la radio, para la radio. Analizan un programa de sustitución de importaciones en electrodomésticos. La ministra de Industria, Débora Giorgi, destacó que se puede lograr por los excelentes resultados desde 2003 en ese sector, que se refleja en un aumento de producción muy importante. En el marco del programa, la ministra indicó que los empresarios presentarán los insumos que en un corto, mediano y largo plazo sean pasibles de una sustitución virtuosa. Este sector, el de línea blanca, muestra excelentes resultados desde el 2000 ya que puede reflejar un aumento de producción que en el caso de laderas es más de 6 veces respecto al 2003 en el caso de cocinas 3 veces y en el caso de lavarropas más de 4 veces esto significa no solamente una escala que se corresponde con un poder adquisitivo sino que también con un agresivo proceso de sustitución de importaciones que se llevó a cabo Chat acadé. Radio y televisión en vivo Links a todos los programas partidarios Audios grabados y multimedia Sala de chat racingista www.chatakd.com Twitter Arroba chatakd Chatakd Donde se puntan los hinchas de Racing ¿Y vos? ¿Cuánto querés a Racing? Es increíble que un amor tan grande como el que sentís puede entrar acá. Hacéte ese cerrazio. Apoyá tu club. Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería. Todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. comunícate al 154-443-6363 o vía mail disbrown-hotmail.com Farmacia La Elena, en Avenida Moscoña, esquina Campana, Villa Poirredón. Atención personalizada, envíos a domicilio sin cargo, teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Photoshop, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. Photoshop digital.com Photoshop, tu Tedesco y Asociados Propiedades. Pasión por la venta. Hace más de seis años somos la inmobiliaria líder en la zona. Combatiente de Malvinas 3552. Teléfonos 4521-0673. 4523-9498. Consultas vía mail. Escribinos a tedescopropiedades.com Mi gran sería José. Desde 1943, una tradición en Villa de Boto. Pruebe su chiquita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Arenda, San Martín y Moscón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 451 3877. ¿Qué estamos veniendo? ¿Qué estamos veniendo sin querer jugar de la maquero, la maqueta? Service, servicio de limpieza desinfección de tapizados alfombras autos pedí tu presupuesto al 15 54 74 1 13 19 barney propiedades ventas alquileres estaciones sin cargo administraciones Barney Propiedades 25 años de trayectoria en el negocio inmobiliario nos respaldan Los esperamos en Avenida Moscón 370 Villa Pueyrredón Teléfono 4-574-1444 Y también en nuestra sucursal Villa Ortiza Andonaegui 2212 a metros de la Sábal Teléfono 4-524-3444 Recuerde, 01. los sábados a partir de asocio Argentina Argentina y España Por ahí 840 Radio General del Grano. Contra el España. Tierra que nos vio nacer. En el aire AM 840 General del Grano. Una radio con sabor a Buenos Aires.